So she doubts her husband's morality She decided she is more in the land of doing as she pleases and outsider in the crowd The backdrops peel and the sets give way the cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisle The 1998 show The Todd song No one ever sings The Cuff-Cross line The comedy divine The bulging eyes of puppets Swing by the screen. Y diréis vosotros, ¿por qué coño la música de fondo empieza hoy en un sitio diferente al sitio en el que empieza otros elmanes? Normalmente no uno empieza aquí, normalmente esto llega mucho más adelante. Pues mira, la cosa ya es tan sencilla como que esta semana. pasos en eh, eh. pasos eh, meter el, el, el tengo un porta CDs, eh, en el que tengo metido un cd eh, y el de el de de la música de fondo esta de la banda sonora del the de fight club eh. y la cuestión que pasó se metido, meterlo, y tengo también metido un JPC de música que yo donde no traigo la, la sintonía y, y la canción del final a que no se anotó nada lo de la sintonía sonó de puta madre, que sí ¿eh? ¿visteis? No, bueno, hay cosas que furron y cosas que no esto por ejemplo, pues bueno, y un poquillo diferente ya la sintonía igual ¿eh? o sea, lo hemos ido a fondo bueno, no, espera, está... coño está un tan el mi disco de la misintonía bajo bon, el disco le me metido aquí chaval a ver yo creo que pone aquella la, la sintonía de, de tal si sí, si sí, pone aquello el, el full álbum y estas historias bueno, oye, bueno no está no mal de todo ¿eh? de todas maneras eh, sentir una cosa diferente A lo mejor los que sentís en eh, pues bueno, queréis sentir, eh, oye, pues lo habitual y tal. Bueno, pues esta semana joder, pues si sentís otra cosa, tampoco pasa nada. Vamos, ¿eh? <risa> bueno, pues a mí no me disgusta. Hombre, también ya es verdad que después de siete años, ¿eh? sintiendo lo mismo, yo entiendo perfectamente que a lo mejor haya quien pueda sentirse ahora mismo. en un estado de frustración importante, eh. Pero bueno, oye, pues nada, si te has frustrado. Yo, yo lo que no sé, por cierto, qué coño estáis haciendo, sintiendo, eh, esta noche suaves a este sol sintiendo anedonia cuando puede estar haciendo tres cuarenta mil cosas. Pero bueno, oye, pues cada uno fa lo que da la gana, ¿no? no digo yo siempre eso, que cada uno tiene que hacer lo que dé la gana. Pues bueno, si yo, una persona tiene interés en sentir Radio Cucaracha, Radio Cuca, ¿eh? Un jueves a las 10 a la noche, 16 minutos ya, pues oye, podrás podrá hacerlo, ¿no? Digo yo. ¿eh? ¿Por qué no? Porque no va a poder. Claro, hombre, claro que puede, claro que puede. Ahora sí, estoy a suena más, ¿a que sí. O Se llama así, claro que sí. Bueno, pues nada que bueno ya con todo esta parrafada que solté ya sabéis perfectamente lo que lo que y esto Estamos en en Radio Cuca, en Radio Cugaracha, en la radio del queso de un kilo, eh. Esta esta radio tan baja, tan tan libre ¿eh? que tenemos en Ubiog, tan veterana con sus trein, 31, ya? Sí, 31, y Sí, son 31, y El año pasado tuvimos celebrando el 30 aniversario, y será porque este año ya son 31, y Increíble, ¿eh? joder. De tiempo que llevamos que llevamos aquí. Pues eso, treinta año y años no somos llevamos. Llevamos sin decir, no llevamos. Eh, Lleva los la radio, pero la gente que hacemos la radio, lógicamente, pues vamos. Vamos cambiando poco a poco, ¿eh? vamos recibiendo relevos generacionales Yo en un momento dado fui al relevo generacional de la generación anterior eh, Lo que pasa es que para esta generación de ahora me pasa a mí que no hay relevo ningún Porque no, no vienen rapacinos, ¿eh? cara ahora normal, a ver Con esto del internet, del tal, cada uno fae por internet lo que quiera, graba vídeos y para ponerlos en el YouTube y demás. Pues y es normal y es lógico que que tampoco te han muy interesados eh, en lo que llega la radio, ¿eh? Hay poca gente mozo que te ha interesado en la radio. Para mí qué queréis es que por pues, diga la radio sigue siendo eh, sigue siendo algo fabuloso, impresionante. Me encanta hacer radio, ¿eh? una cosa que me gusta, eh, por una cosa con la que siento, aunque sea poco y aunque sea difuso, por una cosa con la que siento un poquillín de, ¿eh? de satisfacción, de, ¿eh? de placer a al, hacerla, que me fa ilusión venir aquí, pues oye, mira, ¿eh? tendré que aprovecharlo, eh, que acaba conmigo cuando yo muero, o sea, cuando murramos a nuestra generación, empezamos a tener... obligaciones que no nos dejen seguir eh, con la radio bueno, pues mira, oye tuvo guapo, mientras duró, ¿no? esto yo he podido durar para siempre yo he podido durar para siempre, pero bueno, oye mm -hmm. eh, esto ya como acuérdame yo cuando cuando yo era niño eh, cuando estaba en escuela eh, acuérdame que, bueno, las cosas que te gusta hacer de aquella que tú facías y si veías que la gente mayor no hacía pues decir tú, joder, yo voy a seguir haciéndolo toda la vida, yo porque ¿Eh? me falla mayor, no voy a dejar de hacer esto luego claro, este mayor, y ya dices tú ah, a lo mejor entiendo por qué dejaron dejaban de, de los mayores de hacer esto porque no tienen ningún interés en hacerlo cuando ella es mayor mira, yo me de un, un compañero de la escuela que tenía yo, que ya era muy aficionado a las máquinas ¿eh? no, no a las máquinas traga perros bueno, tragaban perros también porque ¿eh? costaba 5 duros una moneda de 5 duros cada partida A las máquinas de estos de, de recreativos, coño, de, de videojuegos, ¿eh? que hoy en día, pues, no, no, no existen ya de fecha. No hay mucho tiempo que no veo ninguna. Cosa normal, porque cuando, cuando tienes en casa la posibilidad de, ¿eh? de tener 40.000 juegos, ¿para que vas a echar una moneda de 5 duros? Bueno, ya no, ni siquiera existen los duros. ¿eh? como vas a echar una moneda de 5 duros si no hay una moneda de 5 duros? Pues eso, cómo te ibas a echar? Aunque fueran céntimos, no sé, ¿cuál será, cuál será el equivalente? Igual había que echar 50 céntimos para pa jugar a una máquina que nunca deses, ¿eh? Digo yo, porque, por ejemplo, el, el, el billar pasó de ¿eh? de, de fordular como una moneda de 100 pesetes a fordular como una moneda de euro. No <risa> sé sea que ¿eh? es un día para otro. O sea, que no me hubiera extrañado que si de aquella, bueno, de aquella cuando cambió el... el euro o sea la peseta para el euro no me acuerdo si había todavía máquinas de máquinas de este de recreativos y tal pero bueno si les sabía que yo yo no jugaba ya porque si no sabría algo eh, si le subiera pues seguramente hubieran pasado de, de, de valer la, la monedina de cinco duros eh, a, a valer La monedina de, de 50 céntimos seguro seguro como si lo hubiera como si lo hubiera pero bueno en fin que bueno, por cierto, todo este rollo y si, sí, va, estáis en Radio Cucaracha en ¿eh? la Radio del Queso de un Kilo en el 107.3 la frecuencia modulada ¿eh? ya sabéis, eso si es de o alrededores de, de algunos barrios de Ubieu, o de algunos alrededores de la ciudad y también eh, lo tenéis en, en la nuestra página web en esa Radio del Queso de un Kilo ¿eh? www.radioqk.org www.radioqk.org ¿no? Eh, ahí si tenéis conexión a internet ¿eh? y furrula no como no este es que un día furrula y otro día furrula o bueno, si es como este es que un día furrula no no, bueno, si, eh, es que y otro día no furrula y el día que furrula pues entonces también puedes sentir ¿eh? también puedes sentir Radio Cucaracha a través de, ¿eh? del internet ¿eh? ¿Eh? claro, sí Radio Cucaracha en directo ¿Eh? En directo si quieres sentirlo en en diferido quieres descargar los programas eh, bueno pues cada uno eh, ponlos donde donde quiera ¿no? eh, yo personalmente y bueno mucha gente de Radio Cuca eh, colgamos los nuestros programas en, en un sitio que se llama archivo.org ¿eh? O sea que si estáis interesados en, ¿eh? en sentir cualquier programa de Radio Cuca en diferido, cuando vosotros os dé la puñetera gana, no tenéis más que entrar a nuestra página web, pinchar allí donde dice eh, archive.org, programas de Radio Cuca en archive.org y os llevo ahí una lista tremenda de programas de Radio Cuca que están en archive.org. Pero bueno, se oye el eh, día 11 de septiembre, ¿m? aniversario de, de la caída de las torres de, del imperio. Eh, son las 22 y 12 minutos de la noche, Entonces, que estás sintiendo eh, Radio Cucaracha, Radio Cucar en riguroso directo. En puto directo. Y en ese caso estás sintiendo... Anidonia? ...está sintiendo... ...al presentador Danedonia... ...y al mismo tiempo... ...está sintiendo... ...al director Danedonia... ...también está sintiendo... ...al productor Danedonia... ...y al realizador Danedonia... ...también, también lo está sintiendo... ...porque santo es el mismo... No que esto lleno de gente y que todo el mundo tenga voz de especies, no estoy lleno más, estoy lleno más, ¿eh? ¿Y qué soy yo? Venga a decirlo en voz alta. El ¡Al alto la lleva. Hola metónico miserable. ¿Y capaz? Y apofénico, y fotofóbico, y hiperacúsico, y la de mi madre, sí, sí, sí, soy yo. Mira, y ayer y tuve. Estoy hablando ayer de noche con un, con un rapaz, ¿eh? un, un viejo amigo. Ah, para viejo porque no sé cuántos años fadra que nos conocemos. Joder, si lo, lo pijo, pues van seis años ya que. Lo conozco, no son muchos. Hay gente que conozco, hay más de 20 años ¿eh? y hay gente que conozco hace unos meses, o sea que por haber hay de todo, ¿no? Pero bueno, ahí se si señenos, ya hay un, hay una proporción buena, ¿eh? y una proporción buena, y además un, un, sintiente, un sintiente habitual de, de Anedonia. Eh, y de esos que, que lo descarga a través del archivo.org. ¿Eh? Y, y después lo, lo siente cuando ¿eh? cuando está de, de viaje por ahí hay unos unos viajes eh, habitualmente muy largos eh, eh, de, de, de la capital del del reino hasta las tierras de, de, del del suroccidente ¿eh? y mientras todo ese tiempo pues va, va sintiendo anedonia ¿eh? y, y quisiera yo creer que si va sintiendo anedonia mientras todo ese tiempo y por qué Eh, es en de fue ahí a menudo el viaje ¿eh? y, y, y más agradable y todas estas cosas. Bueno, pues la cuestión es que ta, eh, estaba yo hablando con él eh, y en ropa llevo con el que bueno, pues me llevo muy bien. Eh, eh, tenemos gustos en muchas cosas muy, muy parecidos eh, y, y entonces, bueno, pues no eh, somos muy aficionados a, a ir a ver sitios. Eh, a ir a ver sitios vos cuenta que eh, con la mayoría de la gente que dices tú bueno, pues soy amigo de esta persona amigo de esta otra eh, con la mayoría de la gente cuando cuando quedes eh, tiene que ser para tomar algo ahí vamos a quedar para tomar café ahí vamos a quedar para tomar algo ahí quedamos en tal cafetería, en tal bar Bueno, eso eh, ya no digo que esté mal. Oye, pues a lo mejor me apetece tomar algo y, y tómeslo y no pasa nada. Pero bueno, eso de que sea ya, ya por norma ah, pasa un poquín, ¿no? Que yo un poco, vale, bueno, a veces popete te quedar para hacer otra cosa. Se supone que si si es si tienes amistad con una persona, pues bueno, puede, puede haber... puedes tener ganas de, de, de hacer otra serie de cosas con esa persona, ¿no? Eh, hay también mmm, amigos eh, con los que coincides nada más en una determinada actividad que no tiene que ver con, con, con esto de, de, de consumir en, en, en chigres. Eh, yo que sé, pues yo tengo amigos también que nada más los veo en el monte, porque vamos... Son gente que viene al, de monte En el grupo de montaña de la radio En el grupo de montaña Ramón Mercader Y entonces velos nada más en el, en el monte eh, en, en el caso de este rapaz que vos digo Pues vémonos en, bueno, pues en varias, más de una situación No necesariamente siempre la misma Pero casi siempre eh, nos vemos en la situación De ir a conocer un sitio eh, A veces vamos a conocer sitios Que, que son nuevos para pa los dos y a veces vamos a conocer sitios que uno ya conoce y entonces aprovecha para ir explicándolo al otro ¿eh? para enseñarlo al otro bueno pues a que sea sí, que lleve una actividad bien guapa, pues una actividad muy guapa que espero que bueno pues que mantengamos mucho tiempo ¿eh? mucho tiempo porque la verdad que oye pues yo muy prestado esos días cuando vuelvo para casa vuelvo contento ¿eh? vuelvo contento y para que ...para que aproveché el día... ...esto que se dice coño... ...pues un día aprovechado... ...de la misma manera que tengo tantos días... ...en los que no tengo otra sensación... ...que la de estar perdiendo el tiempo... ...descaradamente, continuamente... ...bueno pues también... Mmm, en, esas, ...en esas pocas ocasiones... En esas ocasiones... ...pues tengo la sensación de que aproveché... ...el día... ...el día entero... Eh, ...bueno pues mientras ese tiempo... ...pues claro aprovechamos para... ...para pa charrar y tal y sobre todo ahí cuando tenemos esos charres esos, esos alderiques ¿eh? Eh, sobre todo hay un tema en el que nuntamos no de acuerdo de todo ¿eh? o nuntamos no al acuerdo lo mayor en la forma de expresarlo y eso nos y es lo que nos lleva lo que nos lleva a chocar él... Y, y el tema de las perras ¿eh? de las perras pues dice el mi amigo ¿eh? que bueno pues me amigullo de los que piensan que les perres eh, que bueno que es mejor cuanto más yoñe y que y que bueno pues que es mejor vivir sin perres y tal bueno tendría que estar aquí para pa explicarlo pero yo siempre soy de esos que dicen que mira vamos a voy a para no meterme en un jardín eh, voy a intentar de explicarlo con una sola frase eh, con una sola frase que ye, en la que no estamos de acuerdo y la famosa frase esa de que les perres eh, no dan la felicidad bueno pues eh, digamos que con sus matices eh, que tendría que venir a la de explicarlos pues <coughs> está absolutamente de, de acuerdo con, con, con, con esa afirmación eh. el rapaz este opina que los perres no dan la felicidad eh, yo también digo, también soy de los que dicen que les perres no dan la felicidad les perres no dan nada ¿Eh? Los perros son unos papelinos, unos discos de, de metal, ¿eh? unas anotaciones contables, lo que sea. ¿eh? No hay algo que tenga la capacidad de dar, pero lo que tiene la capacidad de comprar. ¿eh? Entonces, yo soy de los que piensan que los perros no dan la felicidad, pero la compren, ¿eh? joder. Pues, si tienes perres, puedes comprar toda la felicidad que te da la gana. Claro, hay gente que te dice... Y, y este tema ya lo ya lo comenté más veces, ¿no? Pero bueno, oye, puedo comentar lo otro si me da la gana. O qué pensáis? que pensáis, que llevo siete años de programa, ¿eh? Haciendo el programa siete años y, y cada vez cuento una cosa. No, joder, pues cuento la misma. ¿eh? Lo que pasa que intento que pase un tiempo antes de repetirme con el mismo tema para que parezca que es nuevo, pero no llegue nuevo y el mismo... De esto el tema de que los perros dan o no dan o compren o no compren la felicidad, ya tengo hablado más de una vez. Sí, más de una seguro, porque es no de mis obsesiones. Entonces, bueno, pues digamos eso, que yo pienso que los perros sí que dan la... sí que compren felicidad. Y bueno, pues está el argumento este de la mayoría de la gente que dice, no, pues por, porque, por ejemplo, los perros no pueden comprar la salud. anda, bien, ¿no? <risa> ¿Qué tontería? pues igual no pueden comprar la, la salud talmente. Pero bueno, entre tener perres sabones como para, ¿eh? para ducharte todos los días, ¿eh? Que vosotros de joder, pero por eso tienen perres sabones casi cualquiera. Bueno, no, depende, los que no tienen ni, ¿eh? no tienen ni ni para pagar una casa, una vivienda que pueden ducharse, ¿Ah? a Que no puede, a que no puede, ¿eh? El Que tiene perres para pa comer bien, ¿eh? comer bien, quiero decir, eh, permitirse comer con cierta salubridad, ¿eh? porque la gente que no tiene perres, eh, pues a lo mejor solamente puedo permitirse comer eh, estos productos eh, chongos pre o precocinados, lo de mi madre, por ejemplo, un paquete de, de salchichas de Frankfurt cuesta No solo le cuesta, porque hay mucho que por fortuna me desenganché de los salchiches de Frankfurt. cambio de hoy, los salchiches de Frankfurt con, con tranchetes, a al microondas, que debe ser una de las cosas más, más nocives en cuanto a alimentación ¿eh? que pueden existir. Por un lado, los elchiches de Frankfurt, que sabes es lo que llevan. Por otro lado, los tranchetes que deben hacerse con toda la mierda que, que sobra cuando faen queso de verdad, o qué sé yo. Y por el producto llega al microondas, que también dicen que, ¿eh? que puede resultar nocivo. Yo no sé si puede resultar nocivo o no, pero seguro que me yo el, el fuego. ¿eh? dónde está el fuego que se, que se quite que se quite el microondas y todas estas historias. Bueno, que lo he dicho, yo fui aficionado. Pero bueno, de la época que yo ya era aficionado, acuérdome que una, un paquete de, de salchiches podía costarte 80 pesetes. ¿eh? Ahora mismo no sé, pero bueno... ...ponte que te cueste un euro, qué sé yo... ...no lo sé, tengo que mirarlo... ...un día voy a mirarlo por curiosidad en una, en una tienda... Eh, ...bueno, pues el que no tiene perros... ...a lo mejor nomás puede comer eso... ...pero el que tiene perros puede comer cosas más sanes... ...eh, porque te aseguro que los el de Frankfurt... ...sanes, lo que se dice... ...sanes para el organismo... ...igual no son... ...eh, y luego ya no digamos nada... ...cuando, bueno, pues cuando... ...pese haber comprado, ¿eh? Eh, ...los requisitos para salud... ¿eh? ...pese a haber comprado eh, la calefacción... ...para no coger frío en invierno... ...y no ponete malo del polvón... Eh, ...pese a haber comprado... ...la pues, comida buena... Eh, ...bebida buena y demás... ...pues garras la garra enfermedad... ...pues hombre, entretener perres... Eh, ...porque bueno, sí, aquí supuestamente... ...en España... Eh, ...ya está dando coletazos para ser de otra manera... ...pero bueno, todos tenemos... Eh, ...por el mero fecho de... ...de ser españoles... ¿Eh? Tenemos el derecho de, de, de asistencia médica, ¿Mm? pero bueno, de todas maneras, hay enfermedades muy chungas que, que hay que decir. A yo que sé, pues hay gente famoso de esta que tiene muchas perras y que puede comprar mucha felicidad que va que va a Houston, ¿eh? porque allí, por lo visto, no sé qué habrá en Houston exactamente. Yo nunca estuve en Houston, pero bueno, debe haber pues bueno pues, un buen nivel sanitario porque, porque va mucha gente. mucha gente que tan malo va para allá, ¿eh? va para allá, pero claro hay que tener perres para poder ir. ¿eh? Eh, si no tienes perres no puedes comprar eso, entonces no puedes comprar salud, no puedes comprar felicidad, bueno digamos entonces que, que les perres a lo mayor no pueden comprar el, el absoluto, ¿eh? pues eso la felicidad, pum, me la compro pero pueden comprar muchas cosas que sí que, que sí que lleven a, sí que lleven a ella, eh, Y yo de eso estoy absolutamente, absolutamente convencido. Claro, cuando discutimos, pues yo creo que al fin y al cabo pensamos un poco parecido en este terreno, porque al fin y al cabo yo también soy de los que piensen que, que si bien, si les tienes, ¿eh? si tienes perres, compres felicidad, eh, también pienso que es posible algamar esa felicidad, ese bienestar es sin perres. Y además, y aquí bueno pues que hay una contradicción. Eh, que es con una contradicción, pero resulta eh, que para mí una manera de conseguir felicidad y conseguir hacer las cosas eh, sin perres eh, eh, sin dinero, eh, conseguir vivir con el menor, con la menor cantidad de dinero posible. Eh. Eso para mí pues bueno, dio pues, una manera de, de amar satisfacción o fue. Fue una manera de, de llamar satisfacción. Eh, satisfacción secundaria. ¿eh? Digamos que yo era un, un reforzador secundario, pero porque bueno, yo a lo mejor quería cosas, ¿eh? eh, pero siempre resultó mucho más reforzante para mí el, el llegar a, a tomar la decisión de prescindir de esas cosas que, que, que, que el tenerles, que el hacerme con ellas. normalmente cuando tenía ganas de una cosa un capricho cualquiera y me lo concedía después normalmente tenía más una sensación de de culpa de de decir, joder pero qué tontería si esto no tenía falta de ello", y tal a lo mejor yo por la educación cristiana esta de tanto de ¿eh? de la culpa del arrepentimiento de tal a lo mejor yo por eso no lo sé no lo sé exactamente pero bueno también eh, también es verdad que tengo que reconocer que yo siempre A lo mayor fui de... En cuanto a las perros, ¿eh? En cuanto a los perras. Siempre fui de, de... De intentar contenerme... Gastar pequeñas cosas... Para... Para luego... Para juntar... Para poder... Conseguir grandes cosas, ¿eh? Normalmente no me arrepentía... No me arrepentía lo más mínimo... Cuando conseguía esas... Esas grandes cosas, ¿eh? Y, y... bueno, pues... Siempre estaba... Orgulloso de... De la misma manera de... De gestionarme De auto-gestionarme Pero bueno, digamos que, que La cosa fue más allá Y, y claro, a lo mejor empecé eh, En su momento, no sé Yo creo que toda la vida Fui, fui así no como soy Pues pues empecé a A intentar Vivir con menos perres Pues porque a lo mejor no tenía más y Tenía que arreglarme con aquellos o a lo mejor, porque yo tenía también las mis preferencias y oye, pues si las preferencias de otro llenen más inmediates, me llenen más a, a largo plazo, entonces contenía medio lo inmediato para para conseguir ese... ...ese largo plazo. No estáis entendiendo nada, ni en falta, no os preocupéis entiéndome yo, ¿eh? Ya sabéis que este programa no lo fago... para los sintientes... siento mucho por los que estáis ahí, ¿eh? Porque bueno, pues oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Eh, siéntolo, pero ye, ye lo que hay este programa. lleva para mí, este programa y para aclararme yo conmigo mismo. Entonces, bueno, pues yo siempre voy a entender más cosas de las que digo que los que vais a entender vosotros. ¿eh? Pero bueno, ye, pues siento sentíslo igual, no pasa nada. podéis sentirse una cosa sin entender nada ¿eh? y pues estarte igual si quieres. ¿eh? Por ejemplo, mira, eh, yo siempre recuerdo ese programa que tenía mi amigo Trovador, ¿eh? el Trovador Club. que yo tengo que reconocer que de, de lo que el trovador llegue en aquel programa, pues yo entendía un 20%, ¿eh? y aún así yo estaba enganchado al programa porque yo era enfermo, estéticamente fermoso ¿eh? y prestaba el sonido. ¿eh? Pero bueno, oye, pues como lo mejor pasa una cosa parecida con la gente que, que sentís anedonia, no sé... ¿Sí? Oye, si, si vos pasa, pues pues yo encantado, ¿eh? encanta. Pero no busquéis intentar entenderlo todo, porque a lo mejor no, no lo entendéis todo Pero bueno, eh, siguiendo con, con la argumentación, no yo ninguna no argumentación siguiendo con el filo, eh, pues que decía que a base de, de intentar eh, pues eso a lo mejor aforrar unos perres o eh, nunca están en esto, facelo yo para pa evitar tener que pagar a otro que lo hiciera. pues fui aprendiendo a bueno pues a hacer cosas muy muy diversas y con el tiempo con el tiempo eh, llegué a, a a hacer a saber hacer algunas cosas eh, para es que a lo mejor mmm, no sé hasta qué punto el el tener dinero serviría A comprar esas cosas que feo yo y que me satisfacen mucho por hacerles yo mira y a ver ahora no estoy hablando ni de arreglar la cisterna ni de eh, ni de arreglar partes mecánicas de la bicicleta ni tal ahora mismo estoy pensando sobre todo en el fecho de producirme la comida ¿Mm? eh, bueno pues ya os comenté muchas veces que yo soy muy aficionado a, a la huerta ¿Mm? Eh, soy aficionado a cultivar cosas en la huerta, lógicamente para comeles. Sí, ahí eso es verdad. A ver, yo no soy de los que planten flores por la belleza estética de la flor. No, yo planto eh, cosas que se puedan comer. ¿eh? Que den un fruto que se pueda comer, que den una raíz que se pueda comer. Yo soy así, o que den una folla que se pueda comer, lo que sea. Oye, José, ¿eh? Siente para todo. Yo, a ver, pues, mm, Para mí estéticamente, las plantas pueden ser estéticamente fermosas, claro que sí, pero para mí la mayor fermosura estética de, de la vegetación y en la, la vegetación natural, ¿eh? a ver, yo voy por el monte y, y disfruto muchísimo de... de ¿Eh? de observarles las plantas que crecen ellos soles entre las piedras o los árboles de una viesca y yo estoy en base de un falleu y bueno pues para mí una sensación muy mágica ¿eh? que como os decía la semana pasada que se muy dado lo fantasioso lo imaginativo y demás bueno pues uno de los sitios donde esto ya se dispara hasta hasta extremos impresionantes y eh, pues eso dentro de un carballeo ¿eh?, Eh, ...de un falleo... ...joder... ...incluso de un castañeo... ...que mira que allí es más común y más fácil... Pues ...estando en vaso, de, de un manto de castaños... ...pues soy feliz también... ...soy muy feliz, soy muy feliz ahí... ...bueno a ver, soy muy feliz... ...todo lo feliz que puede ser un fanatónico... ¿eh? ...pero bueno, oye, que me inspire... ...que me siento, me siento bastante a gusto... En, ...en ese ámbito... ...entonces bueno, pues oye... Eh, ...digamos que yo no sería parte de lo mayor de... de acabar con, con una vieja de, de carvallos para plantar pues cosas que se convieran, hombre. Si nunca quedara más remedio y está gente muriendo de fame, pues a lo mejor nunca daba otro que hacerlo, que ¿no? pero bueno ...en general no además no creo que se dé el caso de que hubiera que sustituir un, un, una vieja por una plantación de... de no sé bueno no, es y otro tema otro tema otro día otro día ese caso pues pues a bordo ¿eh? a bordo eh, pero ahora estoy con el tema de bueno pues eso de, de, de la huerta ¿eh? si tienes la posibilidad que tiene la posibilidad de tener una huerta por el caro es otra ¿eh? yo si soy aficionado a la huerta y eh, porque tengo la posibilidad de trabajar una huerta, ¿eh? porque los mis abuelos vuelos ¿eh? tienen una huerta y te dicen me trabajar la huerta, ¿eh? y más, eh, eh, ya, ya me, me dan incluso sí. una serie de responsabilidades que tengo yo que, que atender la huerta, tengo ya poqueñil la obligación de atender, la, de atender muchas cosas en la huerta, ¿no? pero yo encantado ¿eh? de tener que atenderles que quede claro que, que, que yo encantado bueno pues nada, pues eso que como yo soy ¿eh? aficionado a, a plantar cosas que se coman, pues digamos que fui evolucionando desde de la situación en que decía, venga pues entonces si planto cosas que se coman así no tengo que comprar esas cosas y, y entonces es perros que aforro y que puedo guardar pues para otra cosa más importante ¿Eh? Y a lo mejor sí que empieza así, no lo sé. A lo mejor no tanto, porque bueno, sí que es verdad que bueno, pues que, que el fecho de, de estar trabajando la tierra que, que me gusta, ¿eh? Que me gusta. Que, que yo hay pocas cosas que disfruto y esa es la verdad que yo uno de los que de los que sí los que sí disfruto, ¿eh? Préstame de ir a fesorear y, ¿eh? Sí, hombre, sí, claro que sí. Préstame de ir a uh, Ah, yo qué sé, pues, pues a rociar con, presa mera de Dios hacer pulín de, de ortigas fermentar ortigas o cola caballo y después con eso eh, regar las plantas y para que ellos den más fuerza y salgan mejor y tal, y evito la química, evito la química, ¿eh? evito la química. Entonces, cosas, pues ¿eh? bueno, por supuesto, porque pienso que, que, que para qué coño vas a molestarte en, en conseguir los propios alimentos si van a llevar la misma cantidad de mierda que los que compres por ahí, pues lógicamente no, no me interesaría eso. Y, y por otro lado también pues, por el mismo motivo este que digo yo, digo, vamos a intentar no gastar en... en en abonos, en tal, en productos químicos. Vamos a intentar hacerlos, hacerlos yo y entonces intento compostar todos los restos que salen por la huerta y hacer cucho con ello y, y intento tirar de eso, pues de, de plantes eh, que crecen solos por ahí para para hacer los los abonos y tal. Bien, lógicamente pues algo de perres tengo que gastar aunque, oye, aunque nada más oye, si se rompe una herramienta pues en comprar otra ¿eh? oye, lo, lo que no es muy fácil mira, que va la tierra ¿eh? con, con las uñas no, no, mira, necesito una fesoria una fesoria, y sagrada como <risa> falta la fesoria pero bueno, oye, pues eso el que fue lo mayor también, un motivo, ¿eh? un motivo un motivo, no solo porque bueno, pues también me resulta relajante y prestoso Eh, trabajé la tierra, pero bueno, pues un motivo lo mejor fue también el decir, venga, pues voy a producir la, la mi comida, ¿eh? y entonces no tengo que, que mercarlo ¿eh? claro, lo que pasa es que poco a poco y ¿eh? con el tiempo esa apreciación fue, fue cambiada porque, claro, resulta que cuando, cuando tú te te produces la, la propia comida ¿eh? ...pues ves que, que... ...esa comida tiene un sabor diferente... ...eh... ...con que yo soy muy... ...muy crítico con... ...con el concepto ese de la agricultura ecológico... ...y estas historias... ...porque... ...sí, yo... ...intento producir las cosas sin... ...sin utilizar nada de... de química... ¿eh? ...sin utilizar abonos químicos... ...ni sulfatos químicos... ...ni todas estas historias... ¿eh? Eh, pero que es verdad, joder la, la, la huerta en la, en la que yo trabajo está cerca de la ciudad ¿eh? Eh, y aunque tuviera lluvia, vamos a ver el, lao, el aire está echando de mierda, como diríamos para pa mi pueblo, está lleno de mierda el, el, la lluvia pues sí, vale, yo riego con la lluvia que, que llegue más más limpia, esa agua que ¿eh? esa agua llegue puede ser lluvia ácida tranquilamente porque, coño, que lle que no non tenemos aquí al yao la central térmica de la ribera aquí mesmo, se echa el fumo ese que sal para arriba, puede combínase perfectamente con con el agua y con las moléculas de agua que hay en la atmósfera y precipitar, claro que sí quiero decir que todo en xener a ver el aire, el agua, todo eh compostos sí vale qué, qué guay abono con el, con los cosas compostos vamos a ver pero los cosas compostos son cosas que nacieron allí también ¿eh? <ríe> a ver si corto unos matos son unos matos que nacieron allí he hecho he hecho mierda de pita tengo un pites también ¿eh? pero bueno los pites bien fin, <ríe> comen pienso que, que cuando no tengo yo para cuando tal pues Mercurio y, ¿eh? y y sabe Dios cómo está producido eso Quiero decir, a ver, que soy muy crítico porque, bueno, pues, pues me parece que es prácticamente imposible eh, hoy en día en, el, en, el, en este mundo puedes producir de algo realmente realmente limpio, realmente puro. Pero digamos que, que en este tema, eh, como en tantísimos otros, como yo creo que en prácticamente todos, eh, yo soy de, en, en la dicotomía extra entre el rasgo y el stau, ¿eh? Eh, yo soy de rasgo ¿el estado sería el sí o no? Eh, y ecológico o no ecológico? que lleve más o menos el criterio oficial y ecológico se cumple con los requisitos que pide un real decreto? ¿eh? y no ecológico si no los cumple? ya está pero bueno, yo soy más de, de del rasgo ¿eh? del continuo ¿eh? de, de, de que ¿no lle o no lle? ecológico bueno lo que sea no no una cosa no hay cosas que sean y cosas que no sean sencillamente hay cosas que son más o menos ¿eh? y en este concepto de, de, de la agricultura ecológico biológico como quieras llamarlo pues digamos que que lo hay más ¿eh? ecológico más biológico más natural y lo hay menos ¿eh? lógicamente la agricultura esta de producción masiva De, que, que, que sulfaten con, con tractores, con escubes y la de mi madre, bueno pues lógicamente esa tiene que ser menos natural eh, una agricultura menos biológica que, que la que feo yo en la, en la mi huerta también, eh, totalmente de acuerdo, no soy tan talibán como para decir que, que bueno, sí lo digo a veces, pero para tocar yo a veces a los, a los mis huelos que sí que son aficionados a, a echar sulfatos, historias Y, y entonces digo yo, es eso, eh, para pa comerlo así, uh, compro una tienda, que total, ¿y es lo mismo, no, no es verdad, a ver, eso digo yo, eso para pa tocar yo las narices, pero es mentira, es mentira porque no es lo mismo, a ver, no es lo mismo la, la producción masiva, eh, que es lo que compres en las les, en les tiendas, que, que lo que fa es en, eh, lo que fa es en ser una huerta aunque ya eche químico, aunque ya eche químico, vale, Eh, ...y no sino todavía, lo que sale ahí sabe de otra manera... ...tú mira, cultives unos unos tomates... ¿eh? ...comes unos tomates y saben saben otra cosa... ...saben a tomate, para empezar... ...que el tomate que compres por ahí no, no sabe a tomate... ¿eh? ...habrá muchas gente seguro de, lo, de los que te sintiendo ahora mismo... ...anedonia, que a lo mejor va ...el tomate no me gusta... ...y que a lo mejor nunca he comido tomate... ¿eh? A lo mejor comió escoses rojas que venden en las tiendas que dicen que son tomates, pero yo mentira, no son tomates. Eh, Pasa mucho con la zanahoria, a mí me encantan las zanahorias, pero solo como zanahorias de las que eh, me salen a la mien huerta, ¿Mm? porque, porque las zanahorias que compres por ahí no saben a, a zanahoria. Eh, Pasa como, bueno, los huevos, madre, bueno, yo tengo unos cuantos pitines, eh, que me ponen ahí unos cuantos huevos. Claro, comés esos huevos y, y te das cuenta de que esa otra cosa que llamen huevo, en realidad un es en un, un huevo. ¿eh? Y bueno, pues, eh, como eso, cuando andas otras cosas, las cebollas, a mí nunca me gustaron las cebollas. ¿eh? Coño, pues ahora encanta la cebolla, como un mogollón de cebolla todos los días. Porque claro, una cosa es eso que compres por ahí que llamen cebolla, y otra cosa y la cebolla. ¿eh? No, fue falta, no fue falta tampoco producirlo tú, eh. porque mira una cosa similar pasóme con la con la alcachofa a mí nunca me gustan las alcachofas y más a mí la alcachofa parece me, ugh, asquerosa ¿eh? pero claro es eh, cuando hay no sé cuántos años bah, ya dos tres años ¿no? Pierdo la cuenta eh, estaba el, el mi amigo el, el pistolero maniego eh, eh, viviendo en una zona donde donde se producía Alcachofa, ¿eh? el fabelu, ¿m? comía alcachofa, eh, recogía de la huerta, eh, bueno, una sola no comía cuántos cuantas alcachofes, eh, recogías de la huerta esa misma mañana, ¿eh? me cago en la ley, pues vaya buena que estaba, ¿eh? vaya buena es que estaba les, les alcachofes, cajo en la mar, pues eso es lo que os digo, ¿eh? eso es lo que os digo. Con, ...con esto, pues pasa lo mismo... ...pasa exactamente lo mismo... ...que una vez que, que empiezas a, a comer... todas esas cosas... Eh, ...ya... Eh, ...ves que te sería... Di ...difícil prescindir de ellas... ...te sería difícil prescindir de ellas... ...porque... ...porque bueno... ...porque les conociste, ya las conociste... ...y, y sabes que existen y joder... Yo, ...yo mira, llega toda esta reflexión... ...porque... No hay mucho tiempo, ¿eh? tuve una, una oferta de, de trabajo ya sabéis porque ya pues dicho la vara más de una vez el tema de ¿eh? de cómo de cómo trabajo yo trabajo en 40 mini jobs diferentes no no son 40 ahora mismo nada más en nada más en tres eh, una cantidad de horas mínima ¿no? ¿No llego, sumando los dos no llego a a, a media jornada ¿eh? Y ofertándome uno un, un, que, bueno, pues que ya era. Claro, cualquiera eh, hubiera considerado que el trabajo como, como un sueño, un trabajo de, de lo mío, si podemos decir que de algo yo lo mío, y si podemos decir que de algo yo lo mío, y era de, de lo mío, eh, ya era un trabajo para, bueno, pues ya para seguir casi para... para toda la vida, por lo menos mientras existiera la. La empresa en cuestión tenía traza de... de tiene traza, es decir, asistir mientras mucho tiempo. Y, bueno, jornada completa y un salario curioso. Entonces, joder, pues cualquiera podría podría decir... ¡Hostia! La oportunidad perfecta, ¿no? ¿Eh? Crecer profesionalmente. ¿eh? Tener perros bondes para poder vivir acomodado y... ¿eh? y y como dicen desenfadado desahogado desafogado cuando dicen que para poder vivir desafogado y tal y, y yo la verdad que no, no no estaba tan ilusionado como yo mismo entendía que debiera estar ¿eh? bueno a ver sobre decir que por supuesto si trabajo no fue para mí entre otras cosas porque bueno pues porque no hice a lo mejor los esfuerzos necesarios para pa intentar hacerme yo con él ¿Mm? ya sabéis que, que, que los trabajos no dejan de ser una batalla en los procesos de selección una batalla en la que tienes que imponerte al resto yo la verdad que no busque, no busque no imponerme, no imponerme y hombre también no voy a ser yo aquí no voy a ir de Chachihuay por la vida eh, posiblemente aunque lo hubiera intentado no hubiera sido capaz de hacer cosas tan buenas como las que vi que ...que hacían otras personas... ¿eh? ...tampoco vamos a... ay, después por la vida... decir, ...no, no lo no tengo... Por, ...porque yo porque yo no lo quise... ¿eh? Si, ...si hubiera querido... ...y era para mí... ...no, ay, mentira... No, ...no creo que hubiera sido para mí... ...aunque lo quisiera... ...pero bueno, yo vamos a pensar... ...que... ...que bueno, que a lo mejor... ...no necesariamente... ...yo tengo ese interés... ...en, en, en, en crecer profesionalmente... sea sí, lo que sea eso... ...igual no tengo interés en... ...en ganar perres a bondes... ...para vivir desafogado... ...eh... ...porque... ...al fin y al cabo que sería vivir desafogo... ...sería en vez de tener que días... ...cada dos días o tres... ...a trabajar a la huerta... Eh, poder no hacer eso... ...sí... Eh, ...sería lo mejor... ...tener perres a ...como para tener que comprar... ...para poder comprar toda la, to la comida que quisiera... En, ...en vez de tener que cultivarlo yo... ...bueno, sí, pues a lo mejor también... ...y, y yo experimentaría eso como... ...como de algo placentero... ...pues pues eso ya no lo, no lo tengo tan claro... ¿eh? ...eso ya no lo tengo tan claro... ...a lo mejor por eso no sentí ilusión... ...porque a lo mejor... Yo la verdad que ahora mismo estoy buscando algo que no sé hasta qué punto les, les perros pueden, pueden comprar. ¿eh? Si yo dejara de cultivar los míos tomates eh, y tuviera muchos perres podría facerme con tomates eh, que supieran igual... Hombre, si tenía muchos muchos perres, Podría ir a comprarlos a una tienda de estas de productos ecológicos que supuestamente, pero bueno, solo supuestamente, ¿eh? podría ir a comprar patates, Las patates que hay una cosa que para casi todo el mundo lleve, bueno, pues, una patata, una patata, ¿eh? echáis mucha sal porque sepa algo, no, pues la patata resulta que sí que es más rica sin, sin echáis sal. podría comer huevos que no fueran de un espites que, eh, que tuviera que tuviera yo eh, que alimentara yo y qué tal pues no lo sé a lo mejor sí, tienes muchas perres puedes puedes oye vamos a ver yo, hay un mogollón de cosas que yo lógicamente no produzco yo no cultivo eh, cereales para para hacer farina bonda eh, como para para hacer todo el pan que como al cabo del año lógicamente compro la, la fariña eh, y es verdad que voy a una tienda, ¿eh? una tienda que la promociono, llámase el vieja, joder, llamas el arco la y y comercio de proximidad y comercio justo ¿eh? y, y pues voy ahí a comprar pues farina, eh, azúcar de, de, de, eh, de caña que llega la que azúcar moreno, que es la que yo uso, eh, yo qué sé, más cosas, arroz arroz integral, que es el que yo como pues cómpralo ahí, tenlo en la limberca, tenlo en la el... limberca, no, pero yo cómpralo ahí, ¿eh? porque cuido que hasta cierto punto hay gente que está haciendo lo mismo que yo, que pues que está ¿eh? queriendo cultivar una cosa, pues al margen un poquitín de, ¿eh? de la comercialidad, de la mercantilidad, no sé si son estas ¿Eh? las expresiones, los términos adecuados para... para referirme a esto, pero bueno, yo creo que los que me entendéis me entendéis igual, y los que no me entendéis, pues posiblemente aunque utilizar otros términos, tampoco debéis entenderme, ¿eh? entonces bueno pues tampoco pasa nada por por por utilizar por utilizar estos, porque bueno pues entiéndese me entiendes en Y luego otra, otra cuestión, a ver, eh, luego otra, otra cuestión que yo sobre todo la la que más la que más fui viendo que con el tiempo iba, iba entrando por ello que la que la siguiente eh, cuando como una cosa que yo cultivé estoy estoy disfrutando de un sabor ¿eh? posiblemente te aportándome al organismo bueno pues más beneficios que si fuera una cosa comprada o la misma el mismo producto procedente de una producción industrial masiva y demás eh, pero además está proporcionándome eh, otra cosa que lleve lado... satisfacción pero, pero no tanto satisfacción por el mero hecho de comer una cosa que yo cuido que que lle buena y, y y que me aporta beneficios ...como... ...como la satisfacción... ...de... ...de... estar... Mm, ...cruzando la meta... ¿eh? ...una satisfacción muy similar... A la, ...a la satisfacción que tienes... ...con donde es ...los que vos prestan en bicicleta... Eh, ...la misma satisfacción que sientes cuando por fin llegues a la... ...eh... ...a la cuma del puerto... ...o los que vos prestáis de monte... ...la misma satisfacción... Que, que, ...que tienes al llegar a la cumbre de la montaña... ...porque lleves la meta... ...porque lleves unos cuantos meses... Eh, eh, ...desde que semaste la, eh, la planta... ...la viste nacer... ...la sellaste... Eh, ...la arrendaste... Eh, ...la abonaste con, con, con ortiga... Con, ...con la caballo... Eh, con ese cucho que hiciste que llevabas haciendo un año echando todos los restos a ¿eh? un, una calle a una compostera y revolviéndolo de vez en cuando hiciste ¿eh? todo eso fuiste viendo la, la planta crecer ¿eh? llegó un momento en que en que esa planta dio frutos ¿eh? o, o tenía la raíz ya un mundo desarrollada con poco mela ¿eh? y entonces volviste a esforzarte en... En, en, en, en recoger todo, todo el fruto, en, en, en cavar la tierra para pa sacar la raíz, llega ¿eh? ese momento que la comes. Y aparte de lo bien que sabe, ¿eh? la, la sensación que sientes, o por lo menos la que siento yo, y es la misma que sienten otros ante, ante el trabajo bien fecho ¿eh? eso a lo que yo no yo otorgo tanto, tanto valor. ¿eh? al trabajar, a los objetivos y eh siento siéntolo ahí ¿eh? siéntolo de esa manera y el, el placer de, de conseguir de llegar a la meta de algo que que hice yo igual que me frustro muchas veces porque ¿eh? porque feo un semillero ¿eh? de ese semillero crezme una plantina trasplanto esa plantina ¿eh? Eh, abono la de todas las maneras, es posible riego la, cuido la Y, y viene una nube y me la mancha, ¿eh? como dicen los paisanos. Viene el, el miliu, ¿eh? el fungo este, el milieu, y el miliu, y me la estropia. Y entonces siento una frustración terrible. ¿eh? Una frustración que posiblemente tampoco tenga nada que envidiar a la frustración que siente uno cuando el trabajo y sale mal, ¿eh? cuando tan enfrascado en un proyecto y si tuerce. ¿eh? Bueno, pues una cosa similar. digo yo me cago en la puñeta ¿eh? por ejemplo los tomates todo, todo el año un, un, cuidando tomates y tal, para que ahora cago en la puñeta se enfermen todos bueno, pues oye pues nada, también aprendes que, que aunque se te enfermen muchas plantas aprendes a, a, a no cejar a, a no arrancales ¿eh? porque resulta que, mira y eso eh, aprovecho para contámoslo a, a todos los que tengáis A todos los que tengáis fuertes, también seguís si aficionados a estas cosas. yo es el primer año que me pasa. Mancharon un, unos cuantos tomateres, la gran mayoría de los tomateres. Y bueno, yo he los allí porque veía que había rames que, que no se caen de todo y que estaban brotando tomatinos. Digo, bueno, anda, pues a ver qué pasa, luego igual los como y, eh, y hay que tirarlos. Y sí, muchos llegan de estos que... Eh, ...que, que eh, los mordéis y como agua... y como si... ...como agua puro, sí, como agua... Que no, ...que no tienen ningún sabor... ...ni bueno ni malo... ...y que pues, no pueden comerse y tal... ...pero bueno, pues había de algunos que sí... digo, bueno, pues de algunos, por lo menos de alguna ensaladina... ...eh, de alguna ensaladina comeré... ...y, oye, pues... ...¿queréis creer que con el tiempo, con el paso de... ...de los semanas, ...pues fueron creciendo más plantines... ...porque había muchas plantines... ...y estas manos que eh, crecieron no, eh, no se contayeron de, de, de la mancha... ...y están dando unos tomatucos, bueno, y ellos quedarán poco... ...porque bueno, ya estamos en, en septiembre, eh, a mediados de septiembre... ...y bueno, pues ya los ores de sol sigue haciendo mucho calor... ...pero bueno, los horas de sol son poques, entonces y, bueno, posiblemente dentro de poco... ya les, les tomateras eh, muerran por este año ¿eh? o entren en hibernación, yo soy de los que piensan que no mueren que renacen, pero bueno eso ya hay otra historia mucho más mucho más larga que que, que debatiré cualquier otro día un día tengo que meter al mi amigo Tirolincio que yo también eh, que también le aficionó a estas cosas y, y podemos aquí tener un alderique guapo sobre ...sobre temas agrícolas de estos... ¿eh? Y, y ...incluso filosofías... ...de la agricultura y ideas supuestamente... ¿eh? ...supuestamente ridículos y es ...como esta de convertir en, en perenne lo que llega a Duco. ...bueno, historias, historias... ¿eh? ...otro día, otro día... ...pero bueno, eso que digo, oye... ...pues aprovecho para comentarlo a, a, a quien sea y, ...y a lo mejor a otros yo os paso ...o ya lo conocían, que pues ya saben qué pasaba esto y demás... ¿eh? ...bueno, en fin... pero bueno, lo que vos decía lo que vos decía que, que ya no es lo mismo comer un huevo ¿eh? que por muy natural que sea por muy bien que viva la pita y por muy tal un huevo que, que no sabes de él no sabes dónde vino ¿eh? Eh, no sabes cómo se cultivó cómo se cultivó, no, en este caso un huevo no se cultivó, se cuidó a la pita eh, no es lo mismo que, que cuando yo como uno de mis huevos y como un huevo de, bueno, míos no, son celespites, lo que pasa es que yo los quito eh, esto los, eh, hay de algunos animalistas radicales algunos veganos que, sobre todo que me dirían que llevo un, un, un crimen, llevo terrorismo, terrorismo esto de, de quitar y el huevo a la pita, porque privo a la pita de su huevo, bueno, pues, joder pues, coñe No sé, y que consta que llega un punto en el que yo no veo ¿eh? la necesidad de dar estas explicaciones ¿eh? pero bueno por tu lado también pienso que hay que hay que tener un argumento para todo lo que fáis en la en la vida ¿eh? claro que sí pero bueno que eso que no es lo mismo pues esa esa pita a la que yo veo todos los días a la ¿eh? a la que he hecho el el, el grano para que coma Eh, a, la que, a la que limpio para que no tenga piollos y no caigan las plumas, eh, a la que preparo un, una bañera llena de, de tierra, de arena o de ceniza, para que se limpie, para que se espulgue, eh, a la que, la que guardo los restos cuando yo fuego la mía comida, eh, todos esos restos que otra gente igual tira, pero los tiro, yo, oye, pues los llevo a Les pites, les encanten, gusten ellos, gusten ellos por la vida, pero este es la de Dios, cada vez que yo que una movida de esas, pones un contento, que no me veas, ¿eh? a lo mejor sí contento de, de, de Les pites, pues, pues, yo como lo vi, como lo viví, a lo mejor cuando como el huevo, pues, parte de ello, una pequeña parte de ello, pues, pues pasa para mí, ¿eh? no sé, igual, sí, es verdad, igual, igual estoy cayendo lo fantasioso otra vez ¿eh? bueno, no puede ser nada, si que hago lo fantasioso pues, pues callí, bien callío bien callío, tal eh, no yo lo mismo no yo lo mismo, en resumen eh, digo es que no yo lo mismo pasa mucho también en, en, en otra cuestión que llegué que les cosas cuando te supusieron un esfuerzo ¿eh? cuando te supusieron un gasto de energía, cuando viste el, todo el proceso de De la subproducción, valores es más. Valores, mira, yo toda la vida, pues, fícil lo que fae que si todo el mundo, cuando, yo que sé, compres el pan, ¿eh? pues cuando comes pan, eh, cuando lo cortes o cuando arranques el cacho, ¿qué tal? Pues quedan miedes. ¿Eh? ¿Qué se fae después con esos, con esos miedes? Bueno, pues se recollen ¿eh? y se tiran a la basura. hacer con los faragulles el pan... ...coño, pues tirales... ...bueno, pues cuando el pan lo feo yo... ...pues tía, cuídome muy mucho... ...de tirar esos faragulles... ...no, no... recolloles por ejemplo... ...estos días, os digo lo que feo... Recóyoles con cuidado... voy echándoles todo eso en un... ...cacharrino, en un cuenco... ...y cuando tengo babón faragulles... pues hechosles enriba en de, de la, una compota de manzana que estoy haciendo estos días, eh, con manzanas que están medio poches en los mismos árboles, eh, quito yo los pocho y con el resto fuego, con lo que están menos pocho, fuego que está un poquillín pocho ya, pochando pues ya, pero, pero no te pocho el tofo, pues fuego compota, eh, y boto esos es, es miles en la compota. Y, y tan cojonudo, porque eh, eh, la compota con faragulles de pan pues está muy rica ¿eh? sí, de verdad, pues lo digo aprovecheslo todo aprovecheslo todo y, y bueno, pues que no desea de ser al fin y al cabo lo mismo que esto que os digo de recoger todos, todos los restos de lo que sea ¿eh? pa, para llevarlos a los pites porque de esa manera los pites van a estar contentes van a comerlo bien y tal y van a dar huevos y esos huevos luego voy a comerlos yo ¿eh? Y la cáscara de ese huevo... ¿eh? ...tampoco la tiro a la basura... ...la cáscara de ese huevo... ...pues sirve para echar... ...alrededor de otra plantina... ...para que no puedan los caracoles... ¿eh? Eh, eh, ...reptar por encima... ...por encima de ello... ...y comer la plantina... ¿eh? ...¿veis? Todo, ...todo todo se junta... ¿eh? ...¿ves esta conexión? ¿eh? Y, y eso... ...cago la mar... ...sí que voy a tener que dar la... ...la razón al, al colega... ...pero... Es igual sí que no puede comprarse con dinero aunque que no se falla ilusiones aquí el colega que si no tienes dinero, a lo mejor tampoco puedes permitirte hacer eso ¿eh? porque al fin y al cabo pues sí, vale yo produciré muchas cosas y tal pero si habiendo muchas que, que no puedo producir yo ¿eh? y tengo que trabajar y tengo que tener dinero para pa poder permitirme Para poder permitirme vivir así, así vale, igual necesito menos dinero que otro, pero no necesito dinero, para el caso, de patates. ¿eh? Y hombre, si tuviera mucho dinero, ¿eh? si tuviera muchas perres, pues obligado creo que no estaría a comprar un ático y, ¿eh? y un jet y un cochazo y estas cosas. Yo creo que podría usar ese, ese muchísimo dinero para bueno, pues para trabajar mejor la cuarta o para. Para pa comprar herramientas mejores o, o qué sé yo, ¿eh? qué sé yo, todo se aprovecharía de, de De alguna manera, ¿no? Sí, ¿compraría felicidad? Sí, yo creo que sí, que, que compraría mucha felicidad. Uy que me se cae el, el ratón del ordenata y necesito el ratón del ordenata porque quiero hacer una cosa que lleve. Eh, ponemos un, un cantarín vale Venga, a ver si a ver si vos si vos presta sintiendo anedonia sigue sintiendo radio cucaracha 107.3 de la feme o punto radio día 11 de septiembre día de aniversario de, de, de la caída de las torres del imperio, ¿eh? aniversario de, de la toma de Barcelona en 1714 por las tropas borbónicas, me parece que esto estoy inventando los grandes. no sé qué el, el día el día de Cataluña, ¿eh? el día de, de la... De la bonología el día de la nación catalana por otros días y el día de la comunidad autónoma ¿qué digo, eh? bueno ya el día de cataluña y que más y también el día del, del funeral de botín eh, el del funeral de, del botín todas esas cosas un día nada más y, y todas esas cosas y más seguramente muchas más ¿eh? seguro que muchas más seguro que una buena historia personal de cada uno hay también algún tipo de, de efeméride ¿Eh? Que tenga que ver con este 11 de septiembre... ...en mi caso no hay ninguna... ...ya ves... ...estaba pensando en más cosas tíos... ¿eh? ...en más cosas de... ...de, de cómo... ¿eh? De ...cómo cuando tú faes el esfuerzo... ...y todo el proceso... ...para producir una cosa... como la aprecies mucho más ¿eh? esto de guardarles los faragullines del pan que tú cociste ¿eh? eso oye yeah. eso de guardar lo, los restos de pues, yo que sé, los corazones de las manzanas las partes estas que nosotros consideramos poches para los pites o no, hostia, de poches nada, ¿eh? para los pites están riquísimas hostia ellos ¡Oh! y cuando yo llevo eso dura más poco yo mire voy cogiendo, cogiendo las manzanas ¿Eh? Que están medio males, ya llego para casa corto y os quito los, los cachos que ya están podres y todo. Los que ya están podres y todo. Bueno, pelolas, ¿eh? miré que a mí, préstame la en ¿eh? donde es aprovechar el, el donde es aprovechar el, el, el pellejo, porque para mí es lo más rico de, de la fruta. Pero bueno, para hacer la compota, la verdad que no me podría intentar hacerlas en pelado total. Que digo, al contrario, por allí. y cualquier problema, como lo igual, ah pues sí para la próxima voy, voy a hacerlo, voy a hacerlo así, no, voy a hacerlo así. No. Pero bueno lo he dicho, que eh, que todo eso que supuestamente lleva lo que no vale yo llevo la ella y madre de Dios, voy a festín que se ve, pero pela pela vida. Eh qué más, yo que sé pues pues eh, allí muchas veces el el agua que, que estoy usando Para eh, pa fregar cosas o para un poco tal dame, jodeme que marche por ¿eh? por fregadero para abajo, por por furacus ¿eh? por desagüe y entonces lo que hago es poner un, un barreño para que quede en el barreño y luego uso para pachar pa a las plantas para echarla ¿eh? pa la al compost o simplemente para echarla al prao ¿eh? me lloso dar que que vaya al, al prao que no que no pelos pelos Pel desagüe, a ver, si si agua con jabón o tal, pues no sé hasta qué punto tengo que investigarlo, tengo que investigarlo. Otro ejemplo el el el jabón fájalo yo y yo uso lo para ¿por qué? ¿nos diréis, por qué? Por pijaría por tal que que que no tienes para ¿Eh? para comprar el chabón para llevar ahora que más seguramente limpia mejor no, ahí hay un poquín por paranoia personal porque pienso que los que chabones, los productos estos de limpieza van van muchos de los, los venenos, de los tóxicos que, que ¿eh? a los que nos enfrentamos van muchas sustancias que, que son tóxicas para para nosotros, que sí, que limpiarás muy bien, pero son tóxicas yo prefiero hacer el, el mi que por lo menos sé lo que lle. y aceite de, de fritanga de, de, de pescados o de, o de carnes o de salsa de o que fría de todo lo que fría la gente que me lo da y bueno pues la, la sosa y sosa y el agua y agua y mezclo todo y por lo menos sé que es lo que lle. ¿eh? sé lo que lle. esa es otra cuestión muy importante de estas cosas es que sé lo que son ¿eh? Que sé que sé de, de, de dónde salieron, ¿eh? sé cómo se sientaron, ¿eh? sé todas esas cosas. Claro, ¿eh? cuando utilizas un producto del que conoces, y cómo es como el, el concepto este de, de la trazabilidad, conoces la trazabilidad, vale muchas veces ¿eh? ¿Eh? Pero de la trazabilidad de los alimentos, tal que consiste en un criterio de calidad, me parece. que consiste en conocer todo el, todo el proceso, ¿eh? Todo el proceso, todo el viaje que, que hizo el, el producto ese desde que no sé si es desde que se recolecta hasta que llega la toboca o, o desde que se planta la planta, no sé, pero bueno, en mi caso la trazabilidad de, de todo lo que yo consumo, de muchas cosas de las que yo consumo, conozco la perfectamente porque estuve implicado en esa en esa trazabilidad. José ¿Eh? ya que José ya que vamos, mejor que yo no la conoce nadie. ¿eh? Y supongo que la trazabilidad y un y un criterio de un criterio de calidad, ¿no? Joder, pues entonces en en ese caso, pues de puta madre, ¿no? Tú como quiero tú como quiero, joder. Oye, va. y bueno pues la verdad que tampoco tengo así muchas más cosas que contamos que contamos hoy tenía ganas de hacer esta esta reflexión ¿eh? Eh, de haber eh, colega ¿eh? Eh, digo el de la el de la pola este de la pola que tengo que al final no te doy la razón de todo ¿eh? porque sigo pensando que eh, que perres perros compran felicidad ¿Eh? y que eso de que a eso sí que es por ahí sí que no ¿eh? eh, no sé eso tenemos que farolea tú crees que los ricos también lloren ¿eh? yo pienso que uh -huh. los ricos lloren bastante menos que los que los probes ¿eh? igual lloren también ¿eh? igual lloren también pero bastante menos que, que los probes y, y sobre todo cuando lloren... lloran por cosas bastante más insignificantes ¿eh? pero compruebe muchas veces tiene muchos motivos para pa llorar como dice un, un cantar por ahí un cantar que bueno, me parece que, que la letra está compuesta por un rapaz que yo tengo bastante manía no tengo manía por, por la su so calidad como músico ¿eh? que me parece, me parece pues, un músico impresionante ¿no? de mucha calidad tengo eh, manía porque bueno pues porque él mismo eh, de una manera muy muy poco digna eh, intenta continuamente imitar y ser como otra persona que él es su referente y bueno pues lo dicho que ya una indignidad tremenda por su parte es muy poco digno muy poco digno no De ninguna pero bueno es un la letra de un cantar que me parece que está compuesto por él dice eso de que eh, La muerte, como oye, es fácil tenerla. Te cuando más proveyes más fácil te llega. ¿eh? La muerte no cuesta perros, La muerte viene, ¿eh? curiosamente al revés. Al revés, cuando no tienes perros, llega cuando te viene la la muerte con con bastante con bastante facilidad. ¿eh? Al revés que todo lo que todo lo demás. Aunque bueno, de tú que si nos ponemos incluso a es que nos ponemos en plan estupendo a defender la, el argumento de que el perros fue el oye, pues incluso, vamos a ver, incluso por morir también. Porque si quieres morir, no es tan fácil morir, ¿eh? no es tan fácil morir, quiero decir, suicidarse. Y es bastante complicado suicidarse, no es, no es tan fácil, ¿eh? es complicado. Si tienes muchos perros, pues igual y más fácil, puedes acceder mayor a. Eh, puedes conseguir más recursos que te permitan poner fin a, a la tu vida, por ejemplo. Mira, esa, ese dicho, esa frase tan tan, eh, tan empleada y tan dicha por todos: De si no fuera por tal o si pasa eso, pego un tiro, eh, un tiro. Bueno, que, que si cualquiera de nosotros decide, vaya, pues voy a poner fin a la mi vida pegándome un tiro, ¿tiene la posibilidad de pegarse un tiro? y es fácil pagarse un tiro... ¿eh? ...porque no es fácil conseguir... ...un, un arma de, de fuego en este país... eh, y, hombre, ...supongo que podrá conseguirse... ...pero ya una cuestión complicada... ...y conseguir un... un arma curtia que... ...bueno pues... Lo típico, ¿eh? ...lo típico de las películas... ...de meterte el cañón de la pistola en la boca... ...y, y tirarte al gatillo... ...pues pues seguramente que... ...que es bastante complicado... ...y seguramente que lleva bastante... ¿Eh? Ya bastante cara, ¿eh? el arma. O tienes perros o, o no puedes permitirte ni ni tan siquiera eso, ¿eh? Hasta para morrer fa falta, fa falta los perres. O sea, ya que me pesa a mí, ¿eh? a mí, que, que, que yo sigo en mis 13 que, que los perres, hostia, ve que se si compren felicidad. Compren muchísima felicidad. Me ha dejado la mar. bueno, eh, aparte de eso, pues que queréis que os diga encantado de, de tener por ahí un amigo ¿eh? que piensa que no hace falta de para vivir y de cuantas más yo en mejor pues igual tiene razón, joder, igual tiene razón y aparte, ¿eh? el saludo muy grande para pa el amigo de la puebla inspirador de esta noche un saludo muy grande para Fugu que me comentó que a lo mayor puede conectarse no sé si pudo o no pudo Un no saludo muy grande para todos los demás que sintieran esto a través del www.radiocomun.org y un saludo muy grande para toda la gente que lo sintiera a través del 107.3 de la frecuencia modulada o para el que lo descarga del archivo.org A todos que no nos coñen, ¿vale? Vémonos la semana que viene o cuando se haya, pero que no nos coñen, ¿vale? Venga, tal yo bien... el señor maestro... Solo ha para que ahora sepas. Es un cabezón, pura y simple tomadura de pelo.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 de lunes a viernes domingos y festivos tiempo que te queda para verlas venir A intentar discernir entre tanta borralla que ya les vale de cuentos chinos y embustes oficiales punto final y mucho cuidadito con recordar quién fuera el fin del anciano general porque ya da igual porque hoy lo puestos contestatarios bri también de las arcs del estado rompa ya un silencio la lectura que me dio primero un a la piensa y que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan.